Quina és la solució dels immigrants desajutjats d'una nau del poble Nou fa més de sis mesos? Sense respostes oficials. 300 immigrants eren desajutjats el 24 de juliol del 2013 d'una nau del Poble Nou, on portaven vivint un any i treballant de la recollida de ferralla. La majoria han vingut amb gran esforç i risc de Senegal, Gàmbia, Guinea-Bissau, Camerun, Ghana i Mali. Tot i la solidaritat i les protestes del veïnat i de diferents col·lectius socials, l'Ajuntament va tirar endavant el desajutjament amb la promesa que es tramitarien expedients d'arrelament per la via d'urgència, per tal de legalitzar la seva situació administrativa i que es facilitaria sostre per a tots. La realitat, més a sis mesos després, queda lluny d'aquestes promeses i la gran majoria es troba ara al carrer i lluitant per sobreviure. Ens ho explica un dels nois que van ser desajutjats, l'Ibrahim Aseidi, escultor i activista. El dia 9 de julio, el alcalde Javier Trias no ha, que nadie, no ha prometido que nadie no va a quedar sin sostre, que legalizará y dará faena a los demás y no va a haber un desalojo policial. Vamos a salir con dignidad. Pero yo creo que tú esto, el mínimo, no lo ha hecho, porque nadie no va a quedar sin Sin sostre es que vais a creartura a la calle para que es lo que es esta postura en la calle y los papeles que dice ni uno no tiene papel y las formaciones enserción la laboral que dicean había solo unos 15 que están haciendo formación y cada día está echando más gente que está que estaban ubicados en los albergues cada día está echan, están echando está nechando más con este frío. La gente de la nave estamos tan indignado porque es muy grave de ver nuestros paisanos dispersados y divididos y ellos se han lavado sus manos y la gente hoy están sufriendo más que ayer. La mayoría están durmiendo a la calle. Solucions des del suport mutu i l'autogestió Davant d'aquesta realitat tan dura, les persones desajutjades de la nau del Poblenou estan buscant solucions des del suport mutu, l'autogestió i la reivindicació, en col·laboració amb col·lectius, com l'Espai de l'imiran i el Centre Social La Dispersa. Membres d'aquest espai ens expliquen en què consisteix aquesta ajuda. Yo creo que por un lado surgió un poco de forma espontánea, o sea, al ver que había mucha gente que no estaba de acuerdo con las negociaciones o que no había encontrado, o que no nos estaban dando respuestas concretas a las problemáticas de la gente que había sido desalojada, eh, surgió una propuesta de reunirnos, hacer seguir como en un acompañamiento y sobre todo en una reagrupación, porque siempre creímos que uno de los motivos por, por el cual eh, la nave fue desalojada es porque se estaban generando cosas allí que que no querían que, como que, que continúen, sino que había como una estrategia de dispersión de la gente que se estaba organizando eh, y que era un fenómeno como muy significativo, ¿no? 300 personas africanas que estaban empoderándose y que estaban siendo visibles en la ciudad de Barcelona. Entonces, como uno de los primeros ejes fue esto, ¿no? Como que la gente no se disperse, que se reagrupe, que continuemos trabajando juntos. Y bueno, sobre todo el eje de trabajo ha sido la vivienda. Otro asunto muy importante, como dijo un compañero en la última reunión que tuvimos, es que le puedes dar comida a la gente le puedes enseñar a pescar. Y entonces el proceso que estamos haciendo aquí es de empoderamiento. Porque muchas veces no, las mismas personas de una comunidad no conocen sus derechos y no saben cómo sobrevivir a unas situaciones muy difíciles. Pero hay soluciones que son muy sencillas y tienen que ser difundidas de alguna manera. Y entonces eso es un poco la propuesta de nuestro grupo d'ajudar la gent a tenir els seus propis recursos per sortir d'aquesta situació. Enfronta la falta de, de respecte i d'organització de, de, de les institucions. Libra i Maseidi fa una crida de suports als moviments socials i a tota la societat per a que participin des del suport mutu, l'autogestió i la reivindicació. Estic chocant a totes que vengan a participar, que vengan a veure-nos, les assemblees que fem i els comendors que fem que ven en sus propios ojos lo que estamos haciendo, que ven en sus propios ojos lo que están lo que están sufriendo los chicos. Estamos haciendo un llamamiento a todos los centros sociales y los movimientos sociales que vengan a los reñones, a las asambleas que hacemos en el espacio de migrantes. Pasaje pasa Hernaldi Maturel Número dos, primero, primero. a ah, Que venga aquí y miramos cómo vamos a tratar esta autonomía que estamos que estamos cojeando el pueblo africano, el afrodescendiente. Dentro del panafricanismo, estamos pidiendo la reparación. Occidente tiene que hacer la reparación hacia África y hacia Latinoamérica. Entonces, esta reparación que estamos pidiendo amb informació de Gemma Parera i locució d'Iris Pineda.